...todo ello en las eh, páginas, en las redes sociales... ...que tenemos tanto en Facebook... ...facebook.com barra Euskal Musica Berriozari Ratia... ...como en Twitter, twitter.com barra Euskal Musica FM. Hoy jueves eh, tenemos visita, la visita de la formación gaures ...que acaban de editar lo que es su segundo trabajo discográfico... ...cinco años después de editar el primer trabajo en 2012, vuelven a la carga con este segundo larga duración y con nueva vocalista en el grupo. Estarán por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, más concretamente Amaya y Xavi, con ellos charlaremos, con ellos hablaremos de este nuevo larga duración de Gaurés, de la trayectoria musical de la banda, de esa pausa de 5 años, el porqué de la pausa de los conciertos, en definitiva, de Gaurés. Además, también escucharemos a In Gravito con su nuevo trabajo discográfico Desahuciando el Miedo, lo nuevo de Chicas Sobresalto, su primer trabajo de estudio Sobresalto. También escucharemos a la banda Ibarresa Sutagar con su álbum Sutagar and Chokietan o La Novedad, el nuevo proyecto musical de Aritz Arrigui, el proyecto musical llamado EME con su álbum Beleac Elurretan.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 Vamos a comenzar, pues, si os parece, esta nueva edición de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación In Gravito, una banda que surge en 2009 como respuesta a las inquietudes musicales de sus miembros y con el objetivo claro de sincerarse con la música para poder crecer a través de ella. Bajo esa directriz, ve la luz transeúnte en 2011 y con él nacerá el autoacuñado metal transgénico que define a la perfección la filosofía del grupo In Gravito. En 2014 llega Diario de un Susurro que grita... Son 12 nuevos temas que cuentan Con la colaboración en uno de los temas De Batallones Femeninos Grupo de Rap de Ciudad Juárez, México Esta vez consiguen otro primer puesto En el concurso nacional Trinchera Rock de Truel Primer premio en el World Stock Rock Certamen de Nafarroa, finalistas En los encuentros de jóvenes artistas de Nafarroa Finalistas en el concurso nacional Galleta Rock, finalistas en el Concurso Nacional Rock y Liria Y semifinalistas en el concurso Nacional Guerra de Bandas En 2019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 Miquel a la batería, Álvaro al bajo Chus a la voz y guitarras Y Xavi a la voz, nos quedamos pues Con este mini álbum, un mini álbum Como te comentaba anteriormente, realizado Como banda sonora del documental Titulado Desuciando el miedo Nos quedamos con dos de los temas Incluidos en este mini lp El tema Desahuciendo el miedo Con el drogas y el tema Cierra despacio Con ellos, con Ingrévito Comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música al confesarme como la trataron en el banco atendían al resto y ahora se esperan sentirte un fracasado tu vida es en un número, en un despacho des luego vinieron amenazas, te mandamos la paz manos quedamos tu casa y quizá era de tus padres, esta jugla está llena de trampas <risa> <risa> <risa> pa llen de payas, pa y al banquero, banda ancha business is business, business, business, porque el estado vendió hacia ella tiempo a los mercaderes tu derecho en te, te dejaron uh -huh. indefensas de las llenas, condenado, a uh -huh. encadenarte de por vida un contrato de mil condiciones abusivas, sin una sola cláusula que te proteja. Si pierdes el curro, te quito la casa y te dejo con deuda. Reconstruyendo nuestra voz, en medio de la confusión, oh, oh. desahuciando oh, oh. el miedo. Oh, oh. Un cuerpo que se atrevió a ir a las plataformas, le enseñaron a curar la derrota, le explicaron La estafa, los abusos, la lucha, invertir las tornas ya romper La sensación implacable de culpa por no poder alimentar como es debido a las criaturas A esos ojos inmensos, tristes, profundos, heridos por leyes de un mundo inmundo Al que piden explicaciones, ese que salva a los ladrones y desahucia a los menores que te dice que la víctima es culpable claro. pero calla ante los desmanes de una banca con técnicas de mafia, un terrorismo de despacho del que mata sí, pero protegido por la ley Y una tele de plasma reconstruyendo nuestra voz En medio de la confusión luego uh -oh, desahuciando. ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este mini disco en acústico realizado como banda sonora del documental Desahuciando el Miedo. Los temas Desahuciando el Miedo con el Drogas y el tema cierra despacio. Nos vamos con una novedad, novedad importante y es que Mayalen Grubindo, más como conocida como chica sobresalto lleva componiendo canciones como método de introspección desde los 14 años, siempre toca sola, buscando la desnudez más absoluta, buscando sacar de dentro de sí los sobresaltos más intensos de su multiuniverso todo cambió para ella cuando llegaron a su vida, Peyo y Turria Ander Arlegui, Ibai y Sanz Dor cacía ley de celestino y adrián Cortés los a la postre miembros de su banda. en octubre de este año del 2017 la artista presenta su primer trabajo sobresalto y un mes después salta a la primera línea informativa tras imponerse en los encuentros de arte joven de nafarroa organizados por el instituto de deporte y juventud chica sobresalto se sumerge en las entrañas de sus canciones en este primer trabajo titulado sobresalto de él, te extraemos los temas nave nodriza Y el tema, mis desastres y tus botas bie Eta las novedades importantes, el primer trabajo para chicas sobresalto, el álbum sobresalto, los temas nave nodriza y el tema mis desastres y tus botas, y ahora nos vamos con un poquito más de caña, nos vamos con la banda Eibarresa Sutagar que publica su nuevo trabajo discográfico Sutagar Anchoquietan en formato DVD más 2 CDs el concierto en directo fue grabado el 8 de junio en el Victoria Eugenia de Donosti, la banda con este nuevo trabajo quiere plasmar de una manera la gira que ha realizado en teatros. Nos quedamos con dos de los temas incluidos en ese álbum en directo, en ese álbum Soutagar Chokietan. Los temas Mari y J.K. Bik ez dia finesia izango. Iregin behar hasen Nik hasaldiari ni araukerak s de sutagar ahora en teatros el álbum sutagar and Chokietan. ahí estaban los clásicos Mari y Jk y de ellos de la banda ibares a sutagar nos vamos con m A pesar de que en los últimos tiempos ha destacado como técnico de sonido, Aritz Arregui es un músico de larga trayectoria. Fue guitarrista y compositor de los grupos La rúa Truck y Sen. Hoy en día es un reconocido técnico de sonido. Nunca ha renunciado a su lado creativo y eme es el resultado. Acompañado por el músico Rubén Caballero y la cantante Nora Isa Aguirre, han despegado en el panorama del pop moderno con este primer trabajo discográfico, Beleac Elurretan, y de te extraemos los temas Nire Aotcha Esquag y el tema Alde y Luna. de escuchar dos de los temas incluidos dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación, el primer trabajo discográfico para m lo nuevo de Aritz Arregui, músico de larga trayectoria musical, como te comentaba anteriormente, que ha editado este su primer trabajo discográfico junto a Rubén Caballero y Nora Isaguirre. Nos vamos con la formación Gaurés, que acaban de publicar lo que es su segundo trabajo discográfico cinco años después de editar el primero en 2012 y regresan con nueva vocalista y por supuesto con nuevos temas escuchamos uno de los temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico y enseguida entramos con la entrevista a la formación Gaurés con la entrevista más concretamente a Xavi y a Maya que ya los tenemos por aquí por el programa Buscal Música por Berriozar y Ratia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 Yo. <risa> las letras. <risa> ha me ha tías, tocado a mí, no aunque, aunque yo claro lo dejé cuando entré <risa> que pero, las letras no era mi fuerte, pero bueno. <risa> bueno. Eh, sí, no lo sé, pues eh, yo cuando entré al grupo ya había mmm, pues, vale, unas canciones que ya estaban musicalmente preparadas, entonces quedaba melodía de voz y uh -huh. letra.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 Eh luego también tenemos una cuenta en Instagram y y bueno, nuestros, o sea, hay la Nuestro estamos en Bandcamp, está... en Bandcamp también para quien quiera pues escuchar y descargarse el disco en formato digital sí. y luego pues Spotify. las otras dos plataformas digitales de escucha que son Spotify y iTunes, pues para el tema de bueno, pues escucha digital sí. o descarga del álbum también. Morez margotu dugu narra txantan Zurek rina senti usain dezake Elkarrekin lan egin ez lagun edo zer gaindi Zahorko baneren, eta alin nahi duten, zapalkuntza hau, sumatu duzu, perfekzioaren, iludik guztiek, barneko su.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 Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido con dos de los componentes de la formación Gaurés, más concretamente con Amaya y Xavi, que nos han presentado lo que es este segundo trabajo discográfico. Nos dado un poquito de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos, del eh, videoclip, que por cierto lo puedes encontrar en la página de YouTube de la banda, en definitiva, para hablarnos de la formación Gaurés. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. No antes recordarte que hemos escuchado a In Gravito con ese mini disco desahuciando el miedo también hemos escuchado la novedad de Chica Sobresalto con su primer larga duración Sobresalto nos hemos ido con la banda Eibarresa Sutagar a los teatros con el álbum Sutagar Anchoquietan y el eh, nuevo proyecto musical de Arich Arregui el nuevo proyecto musical de m con el álbum el urretan y también hemos escuchado a Gaurés y hemos mantenido una entrevista con dos de los componentes con Amaya y Sabi y nos vamos a despedir con una forma Nos vamos a despedir con la formación berrio Berriozartarra Marea ya que este próximo domingo 24 de diciembre celebran los 20 años de andadura musical de la banda y por eso y por muchas otras cosas el Dromedario Records acaba de editar la reedición en Digipack de ese periodo conocidísimo por todos y todas, Disco de Marea Revolcón, un disco en el cual se pues, incluyen grandes y buenos temas de la formación Berriozartarra Marea. Y hay que comentar que desde este próximo domingo, día 24 de diciembre, Diario de Noticias ofrecerá a sus lectores un pack especial de 2 CDs que incluye la reedición en Digipack de este álbum de Marea Revolcón y el disco recopilatorio del Dromedario Records al precio exclusivo de 9,95€. Así que ya lo sabes la reedición del álbum Revolcón de Marea este próximo domingo, día 24 de diciembre con Diario de Noticias y también comentar que en enero más concretamente aproximadamente a mediados finales de enero del 2018 saldrá también la reedición en formato vinilo de este álbum Revolcón de Marea nosotros nos vamos a ir con uno de los temas incluidos en ese su álbum el tema Corazón de Mimbre con ellos, con los Berguez Arterras María, os decimos adiós, recuerden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 Ya son demasiado abriles Para tu amanecer desbocado Mejor que me olvides Yo me quedo aquí atender Mi pena al sol En la cuerda de tender Desolación Luego empezaré a coser Te quiero san un papel Y a barrer el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabo De furcir las heridas de las noches mal dormidas Y le llené de flores al gargón para los dos Sin espinas de dolores que se rieguen cuando llora y cuando no La surfatamos con nuestro suror Y me confesó Cuando quieras arrancamos que la línea de la mano lo leyó Que se acabó el que la quemara el sol Pero se asustó Te retumba el pecho, tranqui, solo mi maltrecho, corazón Que se encabrita cuando oye tu voz es muy cabrón ¿Qué coño les pasará Que ya no sale a volar Tal vez le mojo las plumas El reventa de la luna Le volvió loca el sonio De las gotas de rocío Cuando empieza a clarear Yo no se ha dormío Ya ves. Aunque era una lavaba y yo seguía haciendo nada, no importó Éramos parte del mismo bolchón hasta que duró No queremos más que nadie para que no corra ni el aire entre tú Sentí que me iba faltando el calor y digo yo ¿Qué coño le pasa No se adormía Y le hizo al colchón Con su espuma se forró el corazón Anoche era de pied